a la mente un cuerpo sano tienen equipo de gran valor en las piscinas pongo en el juego por ti querido Amigas y amigos oyentes de Señal Deportiva, tengan todos ustedes muy buenas tardes en este miércoles 30 de septiembre. Se nos va el mes de la patria y ya mañana le daremos la bienvenida a octubre. Con el cariño de siempre comenzamos con todas las informaciones de Rangers, el fútbol profesional, la contingencia deportiva. Y cada semana tenemos un panelista de lujo para el análisis de la fecha. Raúl Toro fue en salida. Muy buenas tardes. Hola, José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh, Raúl, eh, antes eh, de entrar en materia con los resultados de la, de la fecha, eh, ¿cuál es su punto de vista para eh, el nuevo error, error de un colega de profesión de incluir seis extranjeros en cancha eh, es el séptimo en poner a seis eh, extranjeros, antes lo hicieron Luis Marcoleta, Oscar del Solar Arturo Salah, José Luis Sierra Ivo Basay y Pablo Vitamina Sánchez eh, ¿Es error del entrenador? ¿O también hay un cuerpo técnico? ¿Son responsabilidades compartidas? Eh... Mira, para mí es, es difícil como director técnico opinar de ese tema porque es un tema súper sensible. Es para que la gente, bueno, más o menos voy a ser bien breve, eh, es para que la gente y los hinchas de, lo, de los respectivos clubes que han fallado sus técnicos, eh, se den cuenta de la presión, se den cuenta lo que es el fútbol, que, que muchas veces esto está esto lo saben todo todos nosotros los técnicos lo sabemos que no podemos poner más de cinco jugadores extranjeros en la cancha y cometemos igual los errores entonces para que se den cuenta de la presión del nerviosismo de la adrenalina que hay en ese momento y, y muchas veces se actúa sin y dejar pasar ese ese eso que es tan importante que es reglamentario ¿ah? no es una cosa que uno se le se se diga de la noche a la mañana, de día para mañana, no, esto ya viene de atrás y técnicos con con han han fallado, así que es para yo solamente le puedo decir que es un eh, es algo que la gente tiene que que que meditar y no pueden decir tampoco qué tonto el entrenador de poner cinco, claro, es re fácil opinar desde la galería o del living de su casa. El, el problema es cuando uno está dirigiendo en ese momento, y en ese momento uno lleno de adrenalina, lleno de nerviosismo, lleno de presión, eh, comete ese error. ¿Tuvo la oportunidad de dirigir a Ariel Fantasmita Pereira? Sí, sí, sí lo conozco a Ariel. Yo. Una persona bien seria, eh, es buena, eh, es, un cabro, es un cabro bueno. Y, y eh, prácticamente este error lo sorprende en los comienzos de su carrera eh eso es el, que, que lo que pasa es que, que los entrenadores que han marcado eh, y a mí a mí me cuesta mucho hablar de este tema porque yo fui partícipe de un de un de un partido en la cual no me, no me grababa nada revivirlo ni ni recordarlo porque eso es eh, es el descenso automático porque antiguamente lo, lo, lo, los entrenadores que colocaban seis extranjeros los equipos perdían tres puntos hoy día solamente se pierde 3-0 nada más el partido que se está jugando <ríe> en eso entonces yo, no te olvides que yo cuando era entrenador de Cobreloa eh, jugué contra Ranguer de Talca en en Calama y Oscar de Solal puso seis extranjeros y a los 2 minutos cuando ya la avisaron llegó el Pato Contanzo de que lo habían comunicado por teléfono eh llegó, yo, yo de repente lo veo pasar por la banca nuestra corriendo y Y a los dos minutos tres minutos entra <coughs> entra álvarez que está lesionado <coughs> y saca uno extranjero pero ya era demasiado tarde ya se había habían a, a, habían cometido el error y lamentablemente pero lamentablemente eh, eh, yo digo eh, eso en que culminó en que en que rang perdiera tres puntos y con esos tres puntos se fue a segunda división ¿Y ¿qué responsabilidad le cabe al al cuerpo técnico? por eso se habla de un equipo multidisciplinario ¿hay preparador físico, ayudante técnico? Sí. yo creo que todos tienen que estar eh, tienen que estar atentos yo creo que aunque uno le diga al preparador físico porque el preparador físico está en ese momento calentando al equipo al ayudante técnico que que, que es el que tiene que tener la responsabilidad uno le da la responsabilidad a él Yo un ejemplo se la da Mario Craverati. Entonces él él me decía a lo, los extranjeros que en las cuales yo podía podía que podía él él el el que yo podía hacer, o sea, en ese momento yo sabía que que que que que, que era un error grande hacer ese tipo ese, ese es una equivocación, así que eso es lo que más, más, más no puedo decir porque es una cuestión muy muy complicada muy muy complicada en otro tema los resultados de la fecha en la primera edición y qué partidos podría destacar universidad de chile 2 cobsal 1 yquique 0 palestino 2 unión española 2 universidad de concepción 4huachipaato 0 universidad católica 1 Santiago Wanders 1, La Calera 0, Antofagasta 0, San Marco de Erika 1, San Luis 0, Colo Colo 1 y O'Higgins en guerra de goles. Venció 3 a 2 a Audax Italiano. Creo que no hay muchos no hay muchos mucho resultados ilógicos, ¿eh? porque la U le ganó a Cores al Bien, Palestino viene viene ya hace rato exhibiendo un fútbol potente, ganó de visita y Iquique, que no viene bien, el que quizás me llamó la atención fue la Unión Española con la Universidad de Concepción. Nunca pensé que Unión iba a perder por cuatro goles. Entonces, cuatro a dos. Entonces, eso quizás es el único resultado. Porque la Católica es como sabido que le iba a ganar Guachipato. Wanda le iba a ganar la Unión en la Calera. Antofagasta con su marco es es un clásico regional y y cualquiera podría haber pasado cualquier cosa. Ahí. ¿Qué le pareció el debut de David Pizarro? <ríe> Bien, pues. Es un honor, es un es una alegría ver a Day Pizarro en, en las condiciones, aunque no están 100% de sus condiciones físicas. Así que, eh, en ese sentido, yo creo que eh, siempre con un jugador que, que, que es ídolo en una institución que ha jugado tanto tiempo en el extranjero y, y en Europa, eh, bienvenido sea. Eh, un, es un gran refuerzo para el fútbol chileno. Buen partido en el cierre de fecha en Rancagua, donde O'Higgins superó a Audax Italiano 3-2. a claro fue un partido donde o'higin <coughs> debía haber terminado el primer tiempo había terminado por, por una cantidad de goles mucho más expresiva en tres segundos pegaron dos tiros en los palos y uno se le, y se le fue al final solo al jugador de, de O'Higgins para afuera eh, y después vino un penal y que era penal y expulsión que le hicieron al escano que se lo hizo el pupi y basque así que yo creo que en ese sentido Eh, en ese sentido yo creo que que O'Higgins que... ganó y Antofagasta sigue mal en peor ¿eh? ahora eh, tiene un técnico de origen español, 36 años eh, Beñat San José, uh -huh. que solamente registra eh, eh, experiencia en el en, en, en Arabia Saudita y eh, eh, la apuesta de algunos equipos chilenos? Yo creo que eso es, es arriesgarse demasiado. De repente no sé qué buscan, no sé qué se busca contra una persona que no tiene mayor primero conocimiento del fútbol chileno, segundo no tiene una una un una campaña a la espalda que puede decir yo dirigí quince años en el fútbol y o diez años y en primera división y o, o en segunda división y, y lamentablemente es como una apuesta y esa apuesta de repente la pueden pagar muy caro Raúl, y sigue como máximo artillero del torneo eh, el argentino de palestino Marcos Riquelme con 7 anotaciones no, es un muy el otro día conversábamos de con ese jugador yo te lo dije, yo lo he vi, visto jugar mucho, mucho lo he visto entrenar muy y un, es un jugador que trena muy bien que juega, que que define partidos eh, lo vi un partido aquí contra un italiano que iba ganando a italiano 1-0 y dos goles de él y, y se, él tiene una oportunidad y la mete es un jugador muy muy táctico, eh, es un jugador que tiene mucha potencia física y la felicitación es muy buena de él y los 100 goles de Gabriel Vargas por la Universidad de Concepción, linda marca lindo, pues lindo para él lindo para la institución yo creo que ese jugador eh, es digno de alabar, eh, aunque juegue bien, regular o mal, porque él desechó la Universidad de Chile, la Universidad de Chile no te olvides que cuando estuvo hizo goles también en la U, y él prefirió irse a la Universidad de Concepción y no quedarse en la U, porque la U está, era era segundo a o sea, está jugando lo, los titulares, él venía después entonces él eligió muy bien a su club de sus amores el que el que ha hecho toda su vida una campaña espectacular así que yo me alegro muchísimo porque porque además que es un jugador chileno que no, no le dan la prensa no le da mucho mucha tribuna y eso a mí me alegra muchísimo de, de, del logro que, que ha obtenido ¿Qué le faltó a jugadores como gabriel vargas y manuel villalobos para eh, triunfar en equipos grandes y posteriormente internacionalizar sus carreras Pero fíjate que villa tanto igual con, con con con vargas fueron jugadores que rindieron bien en la ye hicieron hicieron buenas campañas eh, pero lamentablemente cuando tú estás en un equipo grande si no eres el goleador máximo de la institución y de la del campeonato de repente no te miran como te miran a otro así que y como y como también nosotros somos unos enamorados de los de los extranjeros Vargas puede hacer 20 goles y un extranjero hace 20 goles y, y en la y en las páginas de los diarios sale el, nada más que el extranjero. Entonces es el problema que tenemos nosotros los chilenos. ¿Algún concepto para el debut de Miguel Ramírez por San Luis en la derrota por 1 a 0 ante Colo Colo? No, pues, fue, era difícil. Y sobre todo eh, lo que decía Miguel, que, que si hubiesen jugado en en En quillota en cancha sintética capaz que otra hubiese sido la historia, pero lamentablemente eh los equipos chicos generalmente eh suelen eh ser perjudicados en este sentido ahora yo podría perfectamente si ese estadio está bien está capacitado para para tener a un a una cantidad de público, porque es un estadio moderno se hizo con ese fin. Así que, lamentablemente, lo, lo sacaron de ese estadio y lo mandaron a una cancha con pasto natural, la cual Colo Colo se siente más cómodo. colocolo Colo podría haber ganado por un, por un margen más de goles, aunque no haya jugado un buen partido, pero pero fue fue un digno vencedor. Raúl Toro, cada semana en Señal Deportiva, en el análisis de la fecha. Comentarios especializados. Raúl... Eh... ¿Algún pronóstico para este domingo? No claro. vamos a, es, a decir que se define el título, pero de empatar o ganar, Colo-Colo da un gran paso para consolidarse <coughs> en la punta cuando enfrenta a Universidad Católica en San <coughs> <Carlos> de Apoquindo. <coughs> ¿Sabe lo que yo estaba pensando y justamente venía escuchando un programa deportivo en la mañana? Colo-Colo eh, tiene muchos jugadores que, que a lo mejor lo hace eh, lo hace jugar y no están en el 100%. Y en este momento Colo Colo necesita eh 100% a los jugadores porque eh, se van a enfrentar a un equipo que tiene mucha dinámica, mucha fuerza, mucha potencia física y su y su esquema, y su sistema y su táctica eh siempre dependen de la intensidad del fútbol que ellos ellos hacen en el caso de la Universidad Católica, así que Colo Colo va a tener que pensarlo muy bien, si va a meter a Suazo, si va a meter a Paredes, si va a meter a Valdés, porque ellos yo creo que no está en el 100% de sus condiciones. ¿Y quién llega mejor esta noche a la final de la Supercopa entre la U y la Universidad de Concepción? No, es que en una final uno no puede decir absolutamente nada. En la final es, es un partido aparte. Ese partido, el, el que hoy día se ha contado con el, derecho, el que el que ofrezca más seguridad defensiva, el que tenga más creatividad en la parte ofensiva y, y las ganas de ganar yo creo que va a ser el... Y en la primera vez, eh, los resultados, San Felipe 1, Magallanes 2, Cobreloa 2, Santiago Morning 0, Copiapó empató 1 a 1 con La Serena, Puerto Montt perdió 2 a 0 con Neublense, Rangers igualó 2 a 2 con Iberia, Barnechea pierde 4 a 2 con Temuco, Curicunido empata a duras penas 1 sí. a 1 con Deportes Concepción. ¿Qué resultados eh, podría destacar? A mí me, me, me sorprendió el resultado de San Felipe Magallanes. Yo pensé que San Felipe le ganaba a magallana sin ningún problema eh y terminó perdiendo eh en el caso sobreloa sólido puntero en el caso de Temuco... sólido puntero temuco esos son los partidos que los equipos que están arriba tienen que aprovechar de ganarlo ya entonces él lo hizo de calidad y cita y y, y esos puntos no sólo no solamente galen tres sino que en 6... así que y en el caso Curicó con concepción partido parejo, un partido eh, partido muy trabado, eh, así que al, al final terminó empatado. Y en el caso de Ranger, el partido que nosotros vimos por la televisión, un partido muy apretado <coughs> donde cualquiera de los dos podría haber ganado. Quizá la la la la, la eh, eh la, la que tiene la gente de Ranger es eh, que le hicieron el gol al, en el último minuto, pero fue una distracción total de en la cual cuando tú estás Y no no ganas normalmente todos los domingos resultado y y sobre todo la parte defensiva no comete ningún error y cuestión un gran error dejar solo a un jugador que entró con pelota agominada <coughs> y y hizo un golazo o sea el gol que hizo <coughs> el jugador de, de de Iberia fue un gol pero de otro partido, pero el gol más fácil no lo hicieron por pues. en la pelota que sacó si no me parece no me guió por más sal el de del Buendecido la sacó de las raya. Entonces, ese gol era, era era como era como era el 2-1 además. Así que, pero el partido fue bastante parejo. ¿Qué fortalezas y debilidades a a presión el juego de Rangers? No la, la única debilidad, yo creo que Van no jugó un buen partido, ¿eh? pero Rayo no, o sea, lo que pasa es que es complicado que con el resultado en la mano es más fácil. Pues eh pero Rangel yo creo que ahí onde cometió el error, cuando uno va ganando 2-1 y ya y se, y se el último minuto del partido es ahí perfectamente tú no no puedes fallar. No puedes fallar ni, ni tampoco dejar que el jugador tenga la oportunidad de patear al arco, de porque le rebota a alguien y la pelota se le mete al arquero por arriba o, o un autogol o, entonces en ese sentido perfectamente yo creo que Rangel en esa jugada falló. Raúl para lo que se le exige a un jugador extranjero, ¿cuál es su punto de vista sobre el argentino Jonathan Mazola? Es que yo he visto cómo jugar a, ¿eh? yo no sé, pero es un jugador que tiene buena técnica eh, es un jugador que, que conoce bien el puesto pero quizás no tiene no tiene la, la, la, la, la dinastia ni el kit que tenía que eh, aviones entonces el avión era un jugador que corría que marcaba que se si tenía que trancar con la cabeza trancada y esos jugadores son valiosos en los equipos pero lamentablemente ya se fue el jaión pues. entonces no. lamentablemente el arranque ha quedado sin un volante con tensión que era importante en otro <risa> tema cinco victorias en línea eh queda mucho <risa> torneo aún pero prometedor inicio de deporte temuco después de tanto buscar pareciera que Marcelo Salas tenía la solución en casa ojo que Luis Landero ya tenía dos interinatos también eh, mencionamos a Marcelo Silva Miguel Latín partieron con Marcelo Miranda Cristian Mora Carlos González José Cantillana Fernando Astengo Fernando Vergara eh, en un momento se aburrió de los técnicos chilenos Salas y trajo un argentino Hernán Lissi y y hasta que dio con Luis Landero. Sí, pues por ahí pasó el también el que estuvo en Rangel, que estaba en Magallanes, no me acuerdo cómo se llama, Pablo Abraham. <coughs> Pablo Abraham, ahí, <coughs> Sí. Pero también no no no dieron no dieron en el ancho, pues. Eh, tú sabes que los los equipos <coughs> se dicen que el buen técnico, mal técnico, eh, es el que logra resultados. Sí. Y para mí no es, no es, eso, ¿no? el el buen técnico se hacen los entrenamientos se hacen el día a día los cambios que hacen los equipos que, que que que que que que hacen durante al principio del año a mitad de año los los jugadores que con los refuerzos que tienen que contar en, en el armado del equipo, el equipo el entrenador es, es, es fundamental y yco ha mantenido una estructura como equipo muy similar al año pasado el año antepasado, hay muchos jugadores que han jugado ahí durante varios años, y tarde o temprano alguien tiene que testar todos esos jugadores y, y, y hacer una campaña como la que está haciendo en este momento, que es destacada. Y Temuco mantuvo la base el torneo anterior, con algunas incrustaciones, como el paraguayo Cris Martínez, el argentino Sergio Comba, Cristian Canío, pero ¿se mantiene un porcentaje mayoritario del plantel anterior? No creo que si no yo gané estaba en Temuco, ¿no? O viene de Everton ya. Sí, sí, claro. Pero pero mira, pues y si tú si te sacas cuenta, Cris Martínez es un jugador que le dio mucho crédito a a a San Luis. Fue goleador en San Luis y de ahí partió la Universitario de Lima. Ahí no anduvo, volvió a a Chile a, a al mismo San Luis y ahora está haciendo goles en, en Temuco. Comba es el es el goleador del año pasado de, de San Luis entonces él, ellos contrataron muy bien y eso es lo que yo te digo que el técnico, ahí se nota la mano de los técnicos cuando contratan buenos jugadores y buenos refuerzos porque esos son buenos refuerzos Raúl, ¿y qué partido este fin de semana tendría que haber sido televisado Deportes Temuco con Cobrelohan? Debería ser ¿Qué partido transmiten de la primera vez? Everton con San Felipe Ah, también po? son dos partidos buenos es un clásico de la quinta región son partidos de vida o muerte eh esos partidos son de son son los que esperan todos los jugadores por pues wander everton san luis calera eh, eh, eh san felipe en este momento eh san luis san felipe Everton todos los de la quinta región son clásicos todos son clásicos así que Claro, bueno, casi como hay otras quinta regioneston wander pero este, este año está no, no, no, no, no se van a poder juntar a no ser en la en, en la copa china y temuco cobreló ahí se verá eh, que el nivel de los de los punteros cobreló se ha hecho fuerte de local eh, como ha sido característico en su historia salvo los últimos años en primera edición cobreló ha ganado sus cuatro partidos en calama lo que pasa es que en calama tiene que sacar de partido a la altura no y generalmente en la altura los equipos muchos equipos cuando lo están preparados físicamente eh, eh, tienen muchos problemas. ¿no? Gracias a Dios, saben que yo siempre saqué buenos resultados tanto en Salvador como con como con Cobreloa. De hecho, yo cuando el primer partido que jugué de visita cuando yo estaba de entrenador de Rangers, si no me equivoco, fue allá en, en Calama. Y le ganamos allá en, en Calama, le ganamos a a Cobreloa. 2-1. 2-1. Sí, si no recuerdo, si no recuerdo, ah, un gol de Mario Lago. No, no, no lo recuerdo bien, ¿eh? Ah. Oye, de Labio parece que era el gol, no me acuerdo bien, pero fueron goles eh fueron fue un partido. ¿Y sabes por qué yo recuerdo? Porque a mí la radio, hay una radio a la radio amiga todavía existe en Talca, ¿no? Sí. Ya, pues ellos me me regalaron a mí el un, un trofeo que le dan al mejor jugador, pues. Entonces me lo, me lo dieron a mí. Cómo por, por como planteamos el partido sería nosotros así que por eso tengo tengo a quien y, y, y yo es que fui a, a con audo un ejemplo a Calama, nunca perdí muy poco perdí perdí sí pero lo, cuando yo llegué a una final eh, nosotros tuvimos que eliminar a cobreloa eh, me acuerdo que empatamos uno a uno con un jugador menos durante durante casi un tiempo entero así que es por eso te digo yo eh, eh, jugar en calama eh, si no estáis bien preparado físicamente ahora mentalmente uno tiene que tiene que preparar bien al equipo y eso eh, eh, eh, es una misión exclusivamente del técnico santiago morning <coughs> después de una buena <coughs> copa chile ahora ha sido una tremenda decepción en lo que va del torneo. <coughs> Eh, a mí me a mí me ha preocupado mucho lo que pasa con el chiquito el chiquito está por ahí que conversábamos nosotros hace tiempo atrás dos meses atrás un mes y medio atrás que era y ser uno de los candidatos por lo que ellos habían habían hecho en la copa chile en la copa chile ellos habían dado muy muy bien de hecho santiago monte si no me equivoco fue el primer equipo en clasificar a la otra fase de la copa chile. entonces y hoy día mira hoy día santiago monte lomos con seis puntos entonces lo vemos Eh, en los últimos lugares en los últimos cinco lugares en los últimos seis lugares entonces eh, eh, yo creo que más <ríe> la campaña de Santa Comanda ¿no? Raúl eh, en, otro, en otro tema eh, usted cree eh, en las arengas, sin duda un entrenador de reunir varias características el trabajo físico técnico, táctico psicológico pero eh, es de arengas Las rendas son importantes, pues. Ya. Yeah. Son muy importantes, pero yo creo más en el trabajo. Yo creo en la arenga también, que la arenga uno la tiene que dar durante la semana y sobre todo en el partido, pero yo creo más en el trabajo semanal. En el trabajo con el equipo, cómo hay a jugar, eh si hay ganando, ten cómo tenés que pararte, si hay perdiendo, cómo tenés que pararte, si te expulsaron un juego, cómo tenés que pararte, todas esas cosas uno como técnico tiene que ir eh, preparado por si ocurren las cosas pero la, la arenga de generalmente es muy importante. Nosotros tuvimos un entrenador que que la arenga era espectacular, pues. Era, que que yo lo tuve de técnico, que se llamaba Luis Antibaña. Luis Antibaña era un entrenador eh que no era un, un entrenador de de la playa. Tú tú, tú lo ha dominar la pelota Antibaña en turno de un ascensor con un glow no no te hasiado. Entonces, eh, pero en la arenga era era era un maestro raúl y en lo, en lo táctico en los balones detenidos eh, a usted le gustaba ubicar un jugador en cada en cada palo no o no es que eso yo lo iba cambiando según el rival al resto nosotros teníamos una siempre yo tenía una una una manera de mar en la en el área ¿Ah? eh, y, y eso es cuestión de técnico no act Eh, el gusto del técnico que eh, si tú te acostumbras a poner dos en los palos tienes un por menos para ir a cabecear eh si colocas uno eh y ese uno tiene que servir para varias cosas pues para tapar el primer palo para salir a, a la corta para para si sale el arquero ubicarse en el medio del arco por si acaso el arquero falla y la la pelota muchas veces ha pasado eso que está de mal el arquero, la cabecera y la pelota entra entonces para eso también está ese, ese jugador del primer palo así que, pero son cosas de cada estrenador y de cada maestro con su librito Raúl, y <coughs> una de las frases cliché que se han sí. venido escuchando en los últimos años en el fútbol y, y usted me da la impresión está en absoluto desacuerdo cuando se enfrenta a cada partido como si fuera una final y van diciendo eh, nos quedan <coughs> nueve finales ocho, y cuando a cada partido le ponen el rótulo de enfrentarlo como si fuera una final no, es que está mal dicho eso está mal dicho, o sea, la final es el partido en la cual tú ganas y sales campeón eso es una final final significa último el último partido y si tú ganas ese último partido y eh, logras el objetivo que es el campeón pero eso cuando te dicen es una frase cliché nosotros nos quedan siete finales nos quedan cinco finales es una frase cliché que usan todos los técnicos o la mayoría de los técnicos eh, pero no, pero no está mal dich sí, como, como diciéndole a los jugadores que tienen que enfrentar el próximo partido como si fuera una final ya eso es otra cosa ya como si fuera otra, una final, como si fuera una final. Eso significa que jugar dar entera, enterao, entregarse por el entero, eh, jugar al 100, aplicado, concentrado, muy muy muy muy muy, eh, muy solidario dentro de la cancha. Eso es, es más o menos cuando uno juega una es como si fuera una final. Sí. Eh, y a nivel internacional Eh, después de cuatro meses de sequía goleadora aparecieron los goles de Alexis Sánchez, hat-trick. Lo que pasa es que nosotros estamos más preocupados de de de, de que Sánchez haga goles y gole y goles. Eh, y, y no vemos el juego que que él está desplegando el la cancha, Alexis Sánchez jugó, pero terriblemente importante, si nosotros yo creo que si la selección chilena no tuviera Sánchez nosotros tendríamos graves problemas eh lo mismo pasa en Arsenal Arsenal ayer pase de Sánchez, gol de de de, de Arsenal gol de Sánchez, o sea eh, un jugador que haga un pase gol y haga un gol se supone que ha jugado bien y además de todas las jugadas que, que él hace durante el partido, o sea, a los jugadores no se les pueden encasillar solamente porque hacen goles hay jugadores Yo me no acuerdo que el Pato Yaya para hacer un gol le costaba pero muchísimo, pero pero generaba 4, 5, 6, 7 oportunidades de goles para sus compañeros. Eh, Raúl y Alexis Sánchez marcó un récord, se convirtió en el primer futbolista en la historia que apunta a una tripleta goleadora en las tres ligas más importantes del mundo, en Inglaterra, sí. en España cuando defendía el Barcelona y en Italia por, Udin y en Italia por Udinese. Esa es una alegría que nosotros debemos tener, pues y esas son las cosas que hay que recalcar, no recalcar porque porque Sánchez no hace goles y que la y que la sequía, y yo y yo escucho a los periodistas, a los comunicadores, a los a los que transmiten los partidos, que Sánchez, que Sánchez, que Sánchez que no hace goles. Oye, si el, el jugador puede ser el mejor jugador sin hacer ningún gol. Pero pero nosotros siempre eh nosotros detectamos lo lo negativo y no lo positivo. Ahora hace tres goles y ahora hace otro gol, ayer hizo otro gol, ¿qué, qué van a decir de Sánchez? Entonces, te, por eso te digo yo, y yo me quedo con el jugador, con el jugador que genera, con el jugador que que es un problema para la defensa contraria, y si yo tengo un jugador que me genera tres, cuatro goles por partido, y de los cuatro goles en tres, bienvenido sea, no importa que no haga ningún golpe. Y como autocrítica, el entrenador del Arsenal eh, se cuestiona el hecho de a lo mejor no haberle dado el tiempo necesario a Alexis Sánchez para eh, eh, cargar baterías después de la Copa América. Sí, pero eso fue antes del, del domingo, fue el sábado. Sí. Pero ahora ya no ya no dice lo mismo. ¿Por qué? Porque Sánchez, quizás como no había hecho goles, entonces se le está cargando toda la eh periodísticamente, comunicacionalmente se le estaba cargando el, el todo el mote a él, po. Y él jugaba buenos partidos y lamentablemente no la metía y tenía cuatro, cinco oportunidades y no lo hacía. Ahora Sachi que está haciendo los goles, nadie va a decir nada, po. Eh, si eso es un proceso, si no los lo, los jugadores de fútbol no son máquinas, no son robots. Entonces, y sobre todo Sachi que, que es un jugador tan importante para cualquier equipo donde juegue. Ahí estaba jugando Barcelona y Y, los, y el mismo comentarista decía que que falta que hace Alexis Sánchez, y es verdad, pues, ¿cómo no va a hacer falta un jugador de esa categoría? Raúl, y en otro tema, eh, ¿cree que la ansiedad le ha jugado una mala pasada al golero del Barcelona Ter Stegen, que ha tenido la gran oportunidad de jugar continuamente y eh, partido que pasa, eh, se agiganta la figura de Claudio Bravo, ha tenido responsabilidad en varios goles por la boca va en el puesto. Muchas veces él ha cuestionado a Bravo, que es el que tiene que jugarlo todos los campeonatos y quiere jugar. Ahora le está jugando todo. Entonces, lo que hizo Bravo el, el campeonato pasado fue extraordinario, si por algo sacó el premio Zamora. Fue el, la valla menos el campeonato. Y además de eso, eh, venía, yo creo que es el jugador más ganador del mundo. ¿Por qué te digo el ganador del mundo, y eso lo dijo, no lo digo yo ¿eh? eso lo dijo Piqué Piqué dijo, tenemos al jugador que ha ganado más en el mundo ganó el campeonato español, ganó la Copa del Rey ganó la Champions League y ahora ganó la Copa América, ese es el jugador que ha ganado más en el mundo y finalmente en, en otro plano de la información eh, se, se, se, se dice que el Colegio de entrenadores en conjunto con el Sindicato Futbolistas Profesionales, eh, ¿tendrían reuniones eh, a futuro con Sergio Jadwe para que se vaya rebajando el número de jugadores extranjeros en ambas divisiones? No, pero eso sí, ya está conversado ya. Ahora nosotros tenemos una reunión con la, la Ministra del Trabajo, tenemos una ya tuvimos esta semana con Carlos Soto, y después vamos a juntarnos con Sergio Jadwe, eh para para presentar el directorio y también para decirle las los dos o tres puntos que nosotros necesitamos que que que a darle categoría a nuestro fútbol, pues, no cualquier entrenador de, de de parte del mundo vengan sin haber dirigido nunca, que que hayan dirigido a lo menos si vienen de la primera vez o la segunda división, que hayan dirigido a lo menos 10 partidos en segunda división, y si a primera, por lo menos que hayan dirigido 10 partidos en primera o o 2 años, tres años es que si nosotros no le damos categoría, eh lamentablemente va va a pasar lo que está pasando, que vienen entrenadores de afuera, sin ningún currículo, vienen, vienen a, a usar a Chile como transpolín, ¿para qué? Para a ver si les va bien, y a mí me gustaría saber la lista, yo tengo en la lista del otro día nombraron 60 entrenadores de afuera que han venido, y de los 60 han sido 4 o 5 que han hecho algo bueno, y los demás se van como por donde vinieron, pues entonces eso eso eh es, es, es súper nerv y eso es lo que vamos a hablar nosotros con también con Sergio Jave. cuál sería el número ideal de futbolistas en primera división y en primera B de origen extranjero para mí me gustaría que fueran cuatro en y tres en segunda o o o dos en segunda pero tres ya dijiémoslo en tres y y cuatro eso es una. Y eso eh y terminaríamos con los problemas que han tenido también los entrenadores de, de, de la primera pregunta que hiciste estuvo, de los errores de poner seis extranjeros en cancha. Pues. ¿Esta rebaja será gradual? <coughs> bueno, ya lo dijeron lo los los los lo, lo dirigentes de la NFT, pues, que ellos no pudieron hacer nada este año porque hay hay entrenadores que tenían el contrato vigente, entonces había tenido que el club para darle mucho dinero eh, a lo asimismo sí eh, porque hay jugadores, pues. hay jugadores que, que, que están contratados sí. por dos años y tienen que le ha llevado años. Entonces, o por un año, entonces por, por eso va a ser gradual esto. Este año me parece que son siete, el próximo año a, el próximo campeonato van a ser cinco, y después van a ser cuatro, 4, Hasta el momento Oye, eh, y lo otro y lo otro que a mí me preocupa mucho que que poco y nada se habla y que lamentablemente también me a mí me, me me seduce el tema de de lo de los juveniles. Los juveniles momento todos dicen que la Católica, Colo y la Chile son los equipos que más jugadores jóvenes sacan en su cantera. En este momento la Universidad de Chile junto con Cobresal son los equipos que menos jugadores jóvenes han puestos eh, hoy Obersaldia 111 minutos y la Universidad de Chile 196 minutos. Entonces a mí la Universidad de Chile me, me llama mucho la de poderosa la, que no puede ser que un equipo que que que gasta tanta plata en, en la división inferiores porque sé que gastan plata. De hecho ellos contrataron un, un, un entrenador del Barcelona española a a las cadetes para organizar y y y que no tengan jugadores jóvenes en el primer equipo eh, con 500 600 minutos ya eh, a mí me parece una que eh, en este momento el equipo que más que más jugadores eh, tiene es san marco arica marco arica tiene 559 minutos el eh, sub20 y después viene y después vienen los otros equipos Unión española viene con 551 y después viene guachipato con 521 Entonces, pero, pero a mí me llama mucho la atención la Universidad de Chile. Ahora yo no sé cómo van en la, en la primera vez. En la primera vez yo da, no, no tengo el listado de los equipos eh, de los de, de la actuación de los juveniles. Sí, eh, buen tema, porque claro, eh, eh, hay equipos, como decía Cobresal y la U, que tienen eh, pocos minutos con, con los ju juveniles, así que eh, poco y nada se habla de aquello. Yo creo que el que el que más comprometido está el Cobreсал. 110 minutos. Va último va último y es a 110 minutos. Entonces imagínate Cobresal en este momento va a tener que poner sí o sí jugadores eh, jóvenes eh, y ellos aunque pongan cinco jugadores jóvenes, tú sabes que solamente se se suman 90 minutos nada. 90 minutos, o sea, tú puedo poner cinco jugadores jóvenes y de los cinco jugadores jóvenes te van a sumar cinco eh, 90 minutos el que juegue en los 90 minutos, o sea, no sé, yo, yo esto me está me está entrando a preocupar en equipos poderosos que gastan tanta venta como la Católica, la Chile y Colo Colo, si Colo Colo tiene tre, eh, 388 minutos y la Católica tiene 277 minutos, imagino que Católica que es un equipo que podría tirar la chulla, si tiene cualquier cantidad pero como, como, como lo que hablábamos al principio, los entrenadores están tan Eh, presionado por los resultados y los primeros lugares van dejando de lado el juvenil y cuando realmente lo necesiten, porque ya se le está acabando el, el tiempo de colocar a jugadores jóvenes ahí va, ahí va a venir el, el, el, el renazón Raúl, siempre un agrado conversar de fútbol y de una manera tan ilustrativa pedagógica eh, y la invitación será para la próxima semana nuevamente. El saludo de todos eh, para su persona. Buenas tardes. Bueno, chau José, un saludo a toda la gente allá talca Raúl Toro fue en salida en el análisis eh, de la fecha, cada semana en Señal Deportiva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 Gelatería Vía Láctea para gente de otro nivel y de buen paladar Exquisitos platos, helados artesanales, pastelería, pizzas, sándwich, comida italiana Visítenos en uno Sur 6 Oriente Interior Galería Salomón Sabag Y primer piso Mall Plaza Maule Van del Sur Limitada, importa para todo Chile Bananas OK Bananas OK, la fruta más sana y nutritiva Viva, sano, consumiendo Bananas OK Señor comerciante, en su negocio tenga siempre Bananas OK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 Una señal del aire señal deportiva. Deportes. Durante cinco días duros el trabajo llegó la hora de ir al pago sábado hoy se cambiará su rutina que más Se pone lindo Y se va al fútbol Domingo por la mañana Temprano al estadio se va 14 horas 31 minutos. Continuamos con Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM y ya vamos a ir con novedades de Rangers preparando el partido con La Serena para este sábado donde Bruno Romo después de cumplir dos fechas de castigo recuperaría su plaza como titular en la saga acompañando a Francisco Tapia y abandonaría eh, a Andrés Reyes. El resto sería exactamente el mismo equipo que comenzó jugando frente a Iberia. Una importante información para la gente del básquetbol, los fieles hinchas del Deportivo Español. Sería bienvenido a casa nuevamente el conductor David González, que se dice en octubre, eh, ya eh, el mes comienza mañana, pero en los primeros días de octubre estaría integrándose en los entrenamientos. ¿Es así, David? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas eh... Entre sí no, porque yo sí vuelvo a, a Talca solamente por la directiva a préstamo de desde Osorno porque tengo contrato vigente acá, pero eh, como yo eh, tengo una escuela de básquetbol acá en, en Purranque, llegaría el 26 de octubre ya no, no jugaría casi seis partidos de la primera rueda si no me equivoco. Así Bien. que sí, vuelvo a Talca, contento por esto, pero desde a finales de octubre, ahí es mi vuelta, no va, a, va a, en una semana más. ¿Quién es el propietario de su pase, español u Osorno? Es que yo tengo contrato vigente por con Osorno hasta febrero, por eso eh, yo llego a Talca y después cuando termine la participación de, de español, ojalá a mediados de febrero yo debo volver acá, oszono a cumplir mi contrato y a, a seguir con las escuelas que tengo que tengo por acá que son con, el eh, convenio centro con, ozono y, la, y las municipalidades de alrededor tiene acuerdo económico con la dirigencia hispana sí ya se está, está, se habló ya creo que hoy había unos documentos que firmar por las dos partes de la, de la directiva de ozono y allá así que ya estaría la, el acuerdo listo desde cuándo vienen las conversaciones y Eh, cuando nosotros quedamos eliminados del, a principios de septiembre cuando no clasificamos la liga directo eh, el técnico Joao me, me contactó eh, yo le dije que veía difícil el tema porque yo tenía contrato vigente acá igual hubo acercamiento con, con los dos clubes de Valdivia que están muy interesados en mí, inclusive me decían que yo viajara que llegara los jueves, los miércoles y ellos acomodaron a a todo mi, mi mi horario porque yo tenía escuela, creo que digo, tenía escuela de basket acá en Acá en Ozono. Pero después se terminó porque yo decidí con junto con mi familia que acá en Ozono dijimos ya listo, mejor en vez de viajar y estar distante por un té porque si yo iba a jugar eh tenía que viajar solo, ellos ellas tenían que quedar acá porque mi hija está en el colegio. Así que Ahí fue cuando ya cerca de una semana atrás yo me volví a contactar y me interesó porque uno quiere jugar quiere jugar siempre y lo conversaba con la familia. Está bien tener un contrato con un club, pero uno siempre quiere estar vigente, quiere quiere seguir haciendo su nombre acá en el básquetbol, así que lo conversamos con mi familia y vamos a hacer el esfuerzo sí, ahora mi hija la vamos a retirar un poco antes, vamos a ver si le adelantamos un tema de las, las pruebas, la parte académica y estaríamos partiendo ya el, el 26 de octubre, esa también es la razón por la cual no, no me voy ahora el, esta semana para allá Basquetbolísticamente, ¿en qué ha cambiado desde su partida al sur, David González? Basquetbolísticamente yo creo que crecí en confianza, acá eh, a ver cómo lo, lo le digo para que no se tome a mal Eh, acá me dieron toda la confianza que, que, que necesitaba como jugador el año pasado salí campeón de conocernos de la Liga Saeza y aparte estuve en, en los cinco mejores, en el quinteto ideal de, de la Liga, entonces yo creía yo creo que me faltaba un empujoncito de confianza, de tomar más responsabilidades y que no, no fuera yo como un complemento de un equipo sino parte importante de, de tal equipo David, y eh... ¿Qué opinión le merece el regreso de jugadores extranjeros que tuvo como compañeros Paul Davis y Bayo Arikbón? Eh, Paul Davis es, es un extranjero muy muy atlético, muy capaz. Él, le, le encanta en, entrenar él si uno le dice que se tiene que poner de cabeza porque el equipo si él está de cabeza el equipo va a ganar. Yo creo que él, él lo va a hacer. Es un, un, una calidad de persona también... Eh, no como se puede decir arrebatado en sus acciones o, o, o si suena así con cabrón en ese sentido vayan la misma persona son son dos muy buenas personas que, que ya la estuvieron en el club ya conocen el medio ya conocen eh, la mayoría de los compañeros y que yo creo que, el, el, que la copa eh, acoplamiento con, con el equipo yo creo que va a ser el va a ser el mínimo no, nos va a tomar el mismo el mínimo tiempo posible porque ya conocen como le decía ya conocen todo aparte Yoao eh creo que estuvo contactándose con ellos ya hace hace varios te hace varios días y ellos ya saben cómo le la plaza de Talca lo, cómo juega Talca lo, lo vertiginoso que es de hacia la ofensiva y la defensiva así que yo creo que le le dio el cómo se dice yo acertó se acertó con los dos extranjeros ¿Fue difícil poner de acuerdo a todos para este regreso? Es una decisión familiar, pero también eh, con el consentimiento de ambos clubes. Sí, eh, yo, nos costó porque nosotros decidimos, con mi señora y mi hija, eh, no jugar este semestre porque teníamos, como como le decía, tengo contrato de hasta febrero con Osorno, y Osorno me iba a respetar el contrato, así que sí. si yo jugaba o, o no jugaba ellos me iban a seguir con Con mi sueldo pero también está la parte de que uno quiere jugar quiere seguir quiere cre seguir creciendo con basqueolística basque, holística, basque y los primeros días ya estábamos de acuerdo en que no jugara pero a medida que fue pasando el tiempo también como dice queman las queman las patitas por seguir corriendo ya ha pasado una semana dos semanas sin sin entrenamiento o sin actividad y uno la siente dentro del cuerpo, la familia también la siente porque está acostumbrado a que a verme jugar los fines de semana, a seguirme, acá en el sur me siguieron a todas las ciudades, a, todo, a todos los partidos, mi hija era parte de la barra del, del club acá, así que yo creo que eso es lo, eso es lo también, la familia ayudó harto en esto. A ver si se entiende, usted llega el 26 de octubre y viene sí. a español hasta... hasta... Febrero. Hasta terminada la participación, sí. Hasta término campeonato. ¿Y en febrero tiene que volver a Osorno? Tengo que... No, tengo que volver apenas... si Por ejemplo, quedamos... Ojalá que no, pero que en, si en diciembre quedamos eliminados, yo tengo que volver a los dos días a Osorno, al tiro. Si quedamos eliminados en enero, tengo que volver a los dos días. Si quedamos en febrero, tengo que volver a los dos días. Yo cuando termina mi participación con español, tengo que volver a, a Osorno. Es el y a futuro le gustaría regresar definitivamente al eh, deportivo español a futuro eso lo eso se, yo creo que lo vamos a ver a cuando se termina el campeonato si bien mi hija está en el colegio acá mi señora está trabajando yo tengo opciones de trabajo en, en un me dieron opciones de trabajo en un colegio acá eh, todo eso es conversable yo creo que terminada la participación del campeonato o a medida que va pasando el, el campeonato ahí yo creo que vamos a empezar a a ver si qué rumbo son los que los que vamos a tomar el, el próximo año o si realmente me sigo quedando acá en Osorno. ¿Tiene el título eh, profesor de educación física? Sí, soy titulado. Sí. David y, y sin duda español eh, eh, es un club que lo tiene muy adentro de su corazón, eh, fueron eh, más de 10 años eh, vistiendo esta camiseta. Sí, yo creo que también eso pasó en parte importante de tomar la decisión de volver si bien estaba me, me hablaron de Valdía, de, de un técnico que me, me, me dio nuevamente la confianza que es manuel córdoba yo creo que el club español también entre las posibilidades estaba de, de, en, dentro de las primeras si bien también conozco yo hace hace mucho tiempo eh, también formó parte de fue como un plus a un plus para tomar la decisión. Yo creo que entre Español y la, ambas Valdivia, como la Ánima y, y el CDB, yo creo que la que tomaba más fuerza era la era la Español. Inclusive, si, si me ofrecían económicamente me estaban ofreciendo más en la ambas Valdivia que en Talca, pero también hay un amor por, por la camiseta y también las amistades que uno tiene allá. ¿Quiénes son sus amistades del, del equipo? el eh, primero el técnico yo hago siempre me estaba conversando me decía que, que necesitaba un, un, un, un alero más allá eh, sebastián sáz también me son los, son los más cercanos que tengo se define como alero o conductor yo soy más eh, un escolta si bien también puedo hacerla puedo hacer la rato de, de base yo creo que el mayor provecho a mí se me saca como alero y y cree que se pueda realizar una una campaña para pelear la parte alta de la tabla sí el equipo está yo creo que es un equipo que se viene viene hace rato trabajando juntos ya ya demostró que que estaba entre los cuatro de la entre los cuatro mejores del alipen. yo creo que nadie tenía confianza de que llegarban al cuadrangular final eh, fueron de menos a más, pero la llegada de los dos extranjeros. Eh, yo creo que van a ayudar bastante porque conocen conocen el medio y uno sabe también lo, lo que ellos pueden rendir. Finalmente, ¿ya hay un acuerdo entre los clubes? ¿Hay firmas respectivas? Sí, esa firma hoy día llegó la llegó en la mañana acá. Yo creo que parece que tienen hoy día en la tarde tengo tienen que volver a reenviar, o sea, con la firma del presidente de Osorno acá y estaría todo listo, pero ya los acuerdos ya ya están de palabra. Y en todo este tiempo se entrenará de manera personalizada para llegar en óptimas condiciones el 26 de octubre. Sí, ya estoy ya estoy entrenando esta semana partida. Tomamos después que terminé mi participación en la Copa Chile, eh, tomamos do, una semana de descanso y pensaba entrenar la próxima, la, o sea, em, pensaba entrenar la semana pasada, pero eh, por temas de salud me enfermé de una infección estomacal y no pude comenzar a entrenar, pero ya ya retomé esta semana todo, así que estamos estamos ok. Por último, ¿qué le puede ofrecer a la afición del básquetbol? Yo le ofrezco dar mi 100% en, en todos los partidos. Eh, van a ver un jugador, yo creo que es distinto a lo, a lo que lo vieron en los tiempos allá. Si bien un tiro de tres respetable, yo creo que ahora estoy tomando más decisiones, más agresivo y todo en, en fan de, de que el equipo gane, obvio. Gentil y bienvenido. Ya, yeah, muchas gracias a ustedes. David González, en diálogo con Señal Deportiva. Es la primera información que se conoce al respecto y e importante para la Con formación definitiva del plantel de español de cara a la Liga Nacional de Básquetbol que arranca este fin de semana donde tendrá dos salidas el elenco el Quijote al sur del país frente a Valdivia y Puerto Varas respectivamente. David González, uno de los históricos del Quijote, eh, vuelve a la tienda hispana y se integra el 26 de octubre en pleno desarrollo del campeonato. Siempre dialogamos con los protagonistas para tener la información más cercana a la realidad. Una buena noticia para los amantes del básquetbol, para los seguidores de español. El regreso de David González. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado clase A, máxima eficiencia, frío calor, tres años de garantía, completo stock de repuestos adecuados. En Talca, servicio a domicilio, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loba, llegando a 11 Oriente.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 Señal Deportiva en el último bloque, no se cambie.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 Farmasur Farmacia atendido por el químico farmacéutico Juan Pablo Herrera Farmasur Farmacia te espera en Guamachuco 830 San Clemente y también en Calle Freire Constitución Hoy Ranger se entrenó en jornada matinal en el, en el complejo de Colbún camino a Colín eh, eh, en la cancha de Colbún y eh, la única novedad que tendría Héctor Almandós de cara al partido frente a la, a la Serena es el regreso a la titularidad de Bruno Romo y esto significaría la salida de Andrés Reyes. El resto sería el mismo que viene de empatar 2-2 con Iberia donde, repito, en algunos pasajes del partido especialmente en el primer tiempo se vio un equipo con ambición, con alta intensidad con rápidos desplazamientos para llegar al arco contrario Pero falta un equilibrio porque también se aprecia un equipo muy permeable en defensa. Y con el ingreso de Bruno Romo creo que eh, eh, se va a potenciar ese trabajo. Y lo otro, Iberia venía como penúltimo eh, eh, en el torneo. Hay que ver ahora ranger con un equipo que está más arriba en la tabla como la Serena con 11 unidades. Un buen examen. Por eso sin duda se vio un cambio futbolístico pero queremos ver si esto se va a mantener en los partidos siguientes hay que ser prudentes eh, no tropicalistas eh, y eh, el tiempo dirá si eh, es una buena elección la de Héctor al mandos eh, los resultados mandan y, y eh, y veremos si en los partidos siguientes es capaz de ubicar más arriba a Rangers en la tabla, porque el rival era Iberia, y esa alta intensidad la vimos por 15 o 20 minutos, pero los partidos duran 90, por eso requiere mucho trabajo eh, para que los jugadores vayan adquiriendo esa mecánica, y después de algunos partidos ya podemos dar una información más preliminar pero siempre que hay un cambio de entrenador se ve otros deseos, otras ganas de parte de los futbolistas en cuanto a la propuesta, por lo menos eh, se vio un equipo eh, con más ambición que eh, donde la pelota no pasó tanto en el mediocampo sino que eh, rápidamente llegaban al arco rival pero habrá que verlo con un rival más exigente como Deporte en la Serena, juegan este sábado en el Estadio La Portada. Abandona la titularidad Andrés Reyes y vuelve Bruno Romo, que cumplió las dos fechas de castigo. También cumplió los dos partidos eh, Juan José Albornoz, está a disposición del entrenador. Los 11 elegidos por Héctor Almandós serían Ezequiel Cacaz en el arco, como lateral derecho Mariano Celasco, los marcadores centrales Francisco Tapia y Bruno Romo, y como lateral izquierdo Manuel Ormazábal, en el mediocampo, centralizado Jonathan Mazola, abierto por derecha Mariano Berriex, sector izquierdo para Cristian Lanona Muñoz y en ofensiva Frank Fernández, Miguel Ángel Orellana y Santiago Malano. Esa sería la oncena titular para enfrentar al cuadro papallero donde debido al bajo nivel que ha venido mostrando Andrés Reyes se hace más necesaria la presencia de Romo eh, en la saga acompañando a Tapia y apoyando el trabajo de los laterales y en de cancha de no subir el rendimiento eh, Jonathan Mazola creo que ya pensando en otro partido sería el momento de darle la oportunidad a un Mauricio Iturra Nicolás Pizarro Cristian Arrué pero eh, eh, si bien los jugadores necesitan confianza pero eh, Mazola hace varios partidos que ha mostrado una baja en su rendimiento nuevamente el técnico y eh, eh, le está dando eh, la posibilidad de seguir como titular, pero si no responde también habría que evaluar eh, buscar un reemplazante para esa función lo bueno, bonito y barato en comercial El Mono, más de 10.000 artículos a su disposición, precios a comerciantes, atención de lunes a domingo El Mono, terminal de buses, local 22, un breve corte y volvemos con señal deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM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 que sabemos atenderlo como atiende Timasen. Usted para nosotros es importante. Una señal en aire. Señal deportiva. vamos con señal deportiva. Tenemos resabios secos de lo que fue el empate 2 a 2 con Iberia y también pensando en el partido frente a Deportes en La Serena este sábado en el estadio La Portada. Miguel Ángel Orellana venía precedido de un cartel de goleador en Iberia la temporada pasada y ahora frente a su ex equipo antiguamente se decía no hay peor astilla que la del mismo palo. Ahora el la nueva terminología que vemos en los medios es la ley del ex. Los dos primeros goles en el campeonato de la primera B, Miguel Ángel Orellana se los convirtió a Iberia. De igual forma quedó con un sabor amargo por la igualdad. No, vamos tranquilo Creo que hicimos las cosas bien, donde pudimos marcar la diferencia, pero no hicieron el gol rápido. Y bueno, fue golazo también de Salinas. Así que nada, no, a trabajar. Eh, quisimos dejar los tres puntos en casa Donde pensamos en un momento que lo teníamos en el bolsillo Pero así el fútbol eh, Te llegan uno y te clavan Así que lamentable para nosotros Porque eran tres <coughs> puntos fundamentales para nosotros Los delanteros viven del gol ¿Siempre será bueno convertir y en dos ocasiones? Sí, es bueno para mí Para el equipo Porque estábamos a falta de, de goles Pero... Pucha, un poco apenados, nos sirvieron mucho por el, el empate, pero pero sí me deja con la tranquilidad que, que hay que seguir haciendo las cosas bien ¿Te gustó la propuesta? Te pregunto casualmente Sí, sí, un poco de, de lo que trabajamos igual con el, el otro profe el tema que no tuvimos la suerte tampoco de, de haber marcado un, un par de, de partidos, haber ganado entonces, pero sí viene con, con una idea que la está aceptando a poco el grupo, que creo que que al, al, al pasar de los, de los días y, y de los partidos vamos a tratar de, de darle a lo que quiere el Profe. y eh, Menos posesión de balón y una rápida transición entre defensa y ataque, ¿esa es la idea? Sí, sí, eh, es un poco de, de, de eso, es un poquito más directo, pero pero nos haremos a, a lo que quiere el Profe, si al final esto hay que hacerle caso, más que nada eh, bueno, hay a trabajar, pero no tengo un partido importante con, con Serena y trataremos de, de dejar este punto o un punto que nos sirva y a traer un buen resultado con Carlos Rojas eh, jugaba por todo el frente del ataque ahora jugaste con el sector izquierdo por el Fernández por derecha ¿está eh, cómodo jugar estacionado en un sector? no, no, o sea, uno está lo a, lo que, a lo que el técnico te queda donde juegue juegues tú, pero si nos damos cuenta, eh, me tocó jugar un poquito por fuera, Malano se ha enganchado un poco, pero los goles fueron prácticamente por el medio, entonces eh, es la posición en que a mí me acomoda. Entonces, bueno, eh, tratar de darle un poco la ayuda en ese sentido, pero pero bueno, eh, perdimos dos puntos importantes. Miguel Orellana, eh, eh, en...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 clase A máxima eficiencia frío calor tres años de garantía llame al 223 85 40 completo stock de repuestos en Talca, servicio a domicilio reparación de lavadoras y refrigeradores llame al 223 85 40 termocol 2 sur 1791 frente a plaza la loba llegando a 11 oriente llame al 223 85 40 Miguel Ángel Orellana eh, es un jugador inteligente para moverse de, eh, por todo el frente del ataque Tiene que ponerse a punto aún, eh, no lo vemos bien ceñido físicamente, se ve un poco grueso, pero tiene olfato goleador, tiene la picardía de los artilleros y siempre está a la espera de algún error, rebote, eh, es oportunista. Es como antiguamente se denominaba al 9 el típico lauchero, eh, Miguel Ángel Orellana. Y en el cierre, eh, hoy eh, se juega la final, eh, la Supercopa, a las eh, 19 horas con 45 minutos, Estadio Germán Becker, Partido Único, Universidad de Chile con Universidad de Concepción, la U frente al elenco del Campanil, en Señal Abierta transmite TVN. Muchas gracias por la atención dispensada. Será hasta mañana con Señal Deportiva a través de Fantástica. Buenas tardes para todos. Radio Fantástica. Con la camiseta de los ganadores. Jugando cada día su mejor partido. Señal Deportiva. Todo el acontecer local, regional, nacional y mundial.